Hola, muy buenos días, Cintia, y ahí a todo el equipo. David, ¿cuál es la situación del relleno sanitario donde ustedes trabajan, la recolección? Eh, la situación es, es muchísimo mejor que hace dos años cuando empezamos a, a soñar con una cooperativa. Uh -huh. eh, y muchísimo mejor a la realidad que venían viviendo los compañeros hace muchos, muchos años. O sea, tengo compañeros hace 30 años, están... Eh, viviendo de de esto de la recuperación de los materiales uh -huh. eh, y sí sí la la situación es muchísimo mejor bien y por qué crees que sale el FREPAM a hacer esta denuncia eh no nos sorprende, no nos sorprende por por el tema de del clima electoral que, que hay ahora hoy día eh yo aparte de trabajar en la cooperativa de reciclado es Soy referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos, el MTE, y sabemos que siempre quienes anteriores a nuestros compañeros los, los corrían del basurero con, con la policía, eh, a los vendedores ambulantes también los corrían eh, artesanos, a los artistas callejeros. Eh, en sí había como una persecución a, hacia los trabajadores de la economía popular, eh, y hoy día podemos tener una, una mesa de diálogo eh hemos podido avanzar muchísimo, las condiciones eh nuestros compañeros han cambiado muchísimo, muchísimo, claro. tanto en lo económico como en el día a día. Eh, sí sabemos que falta muchísimo, muchísimo por mejorar. Pero, pero si lo ponemos en perspectiva de cómo estábamos hace dos años, o hace un año, hace un año y tres meses que está en funcionamiento la cooperativa. Eh, y cuando nosotros empezamos a trabajar para poder lograr esta cooperativa fue hace dos años. Claro. Dos años y cuatro meses. ¿Y, y cuántas personas trabajan hoy en el relleno sanitario y, y que son cooperativistas? De dentro de, de la cooperativa somos 52, eh, más o menos. Eh, también quedan eh, muchos recuperadores que hoy día eh, no, no quieren trabajar de forma cooperativa, que son independientes, uh -huh. que, que siguen trabajando eh, arriba de la montaña, eh, que No, bueno, eso lo decimos así, arriba de la montaña. Eh, pero, que bueno, estamos viendo siempre, intentando eh, sumarlos, eh, brindarles las herramientas que, que hemos podido conseguir a través de, de la organización, a través de, de, de la lucha y demás, y a través de, del municipio, de, de, hemos podido conseguir muchas cosas, y bueno, brindarles esas herramientas. Eh, pero bueno, eh, es, es algo por ahí... Difícil es como un, un cambio de vida porque gente que hoy día está arriba eh, trabaja eh, día a día, o sea, lo que junta eh, por día eh, lo comercializa a un, eh, a un galponero, eh, entonces es como un, un cambio de vida, o sí, sea, sí. acostumbrarte a, a, a esperar una quincena, a veces quincena de, o veinte días eh, y, y es un cambio que que por ahí cuesta, a algunos eh, le, le cuesta menos, a otros le cuesta más, eh, y, y, va, y va cambiando eso. ¿Cuántas, eh, toneladas, la, ¿cuántas toneladas de basura se este, reciclan en 15 días? Más o menos. Cu ¿Cuántas toneladas reciclamos? Eh, sí. es, es, es dependiendo, eh, depende eh, todo, o sea, el mes, por ejemplo, sí. no, no podemos comparar lo que es diciembre, enero, a lo que fue febrero porque obviamente el consumo de, de la ciudad eh, también cambia muchísimo, y e inclusive cambia mucho el, lo que es eh, eh, también eh, de los materiales, y ahora también ha bajado mucho porque sabemos que hay muchos recuperadores que están urbanos eh, y hay mucha gente que, que, que no venía recuperando y por una situación, la situación que estamos viviendo hoy día económica en el país, ha volcado a muchos desempleados a, a juntar material en el centro. Eh, que bueno, también estamos ahí trabajando para poder eh, vincularlo, brindarles esta herramienta de, de comercialización colectiva, que es lo que hacemos nosotros. Nosotros comercializamos en forma colectiva, en conjunto con otras 86 cooperativas somos. Las que comercializamos todas juntas a la industria. Eh, por eso que, bueno, conseguimos eh los precios, mejores precios porque vamos directo a la industria claro eh la ropa de de trabajo las condiciones de de cada recolector eh, me imagino que también es mucho mejor que lo que sucedía antes de, de que se organizaran sí nosotros hemos podido gestionar y hemos podido entregar eh en este año eh, dos veces la indumentaria eh todo lo que es el indumentaria pantalón Eh, campera, remera, borsego, guantes, los guantes en, en, en el trabajo que, que realizamos acá eh, no duran mucho, tenemos sí. que comprar de, guantes de, de, de primera calidad y, y cuando lo podemos gestionar y si no lo, lo compramos, eh, entre, lo, lo compra la cooperativa, eh, nos duran una quincena los guantes, 20 días, eh, pero porque la verdad es que, que el trabajo eh, No, no es para, para nada agradable, eh, pero bueno, es, es la, la forma que encontraron los compañeros de, de poder salir adelante. Uh -huh, uh -huh. Eh, sabemos que, que todo esto va a mejorar muchísimo con, con, cuando tengamos una cinta, o sea, va a ser un cambio abismal, porque si ya en un año y cuatro meses pudimos incorporar muchísimos materiales que antes se enterraban, eh, claro. hasta hace un año y cuatro meses todo el plástico en Santa Rosa se enterraba. Eh, y hoy día nosotros estamos eh, eh, recuperando, clasificando, compactando y comercializando lo que es, todo lo que son los PET, que es la, la botella de, de gaseosa, que es PET cristal, PET verde, eh, todo lo que es plástico soplado, que serían lo que es la lavandina, eh, los bidones y demás. Estamos eh, recuperando nylon, film, con etiquetas, sin etiquetas, eh, lo que es bazar, que son todos los plásticos duros, eh, para golpes de los autos, juguetes, eh, y eso se enterraba todo. Eh, antes se juntaba el cartón, se juntaba el papel eh, y el aluminio. Uh -huh. y, oh, y esto también ha generado también, eh, a, a quienes no están organizados, también que, que le suba el precio del galponero acá en la ciudad, porque saben que es eh, como oferta y demanda. Eh, inclusive que aparezcan compradores de plástico que no los había en Santa Rosa o compradores de vidrio que tampoco lo había eh, y nosotros no estamos en contra de eso, celebramos porque el compañero que no está organizado y no se quiere organizar, tiene un lugar donde poder comercializar Eh, ese material que antes no lo tenía. Claro, se, creció eh, el mercado y además, este, bueno, eh, digamos hay un hecho de sanitario de recuperación de aquello que, que iba abajo de la tierra. ¿Qué necesitan ustedes entonces? ¿Una, una cinta, un zamping, me imagino? ¿Una balanza? Eh, hemos podido, eh a, a través de ambiente, eh, con, con el municipio pudimos gestionar lo que Tenemos un autoelevador, tenemos una uh -huh, balanza de piso, uh -huh. eh, una compactadora doble cajón, eh. Están rearmados, y, y, eh. Y están, <risas> sí, eh, creemos que ese el puntapié inicial. Eh, fue, siempre hay, hay muchísimo, muchísimo por mejorar, pero si, si lo ponemos a perspectiva de cuando arrancamos, es abismal el, eh, el, crecimiento que ha tenido, la mejora. Nosotros cuando arrancamos el primer funcionamiento eran 30 compañeros organizados hoy somos más de 50, eh, que son compañeros que, que, que bajaron de, de, de la montaña eh, a, a sumarse a entender el cooperativismo, porque o sea, era el reciclado en sí eh, es algo, como, por ahí había grupitos, pero es algo muy individualista. Uh -huh. O sea, eh, y, y entrar en la lógica esa del, de, de, del cooperativismo, de entendernos, de reconocernos como iguales, eh, de, de, ayudarnos, de comprendernos, es también eh otra, u, otra barrera que tuvimos que, que romper. Eh, sí, mm. las primeras asambleas hablaban dos, tres, hoy día tenemos asamblea y hablan todos los compañeros y nada sí, por ahí a veces se, se vuelven re larga pero yo, yo me pongo contento porque los hablan todos los compañeros, se pueden expresar, eh, y, y eso es, es algo muy, muy, muy, a mí me toca mucho porque desea compañeros tenían miedo de hablar o sea, eh, eh, se sentían invisibilizados eh, eran excluidos uh -huh. eh, inclusive cuando iban ir, los perseguían los echaban eh, sin darle otra oportunidad o, o darle otra alternativa eh, cuando ellos inventaron su propio trabajo uh -huh. y si ellos no hubiesen estado juntando eh, de forma ilegal como lo juntaban años anteriores a, al material esa montaña sería tres veces más grande claro, eh, claro. hoy día Hoy día está muy como de moda el reciclado, la onda verde, eh, muchas empresas. Eh, eh, la, la gaseosa más conocida dice botella reciclada, pero ¿quién la juntó a esa botella? Claro, eh, claro. El, el que está recuperando el material eh, son, son los compañeros, son los cartoneros y las cartoneras. Eh, históricamente este, fueron personas discriminadas. La, y se le decía el basurero eh, sí, y hoy, bueno, tiene una categoría de recolector urbano de reciclador, de cartonero, de cartonera organizado en la federación ¿ustedes están en la federación? Sí, sí, sí nosotros estamos nucleados en la federación eh, en la FACIR en la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores eh, pero sabemos que dentro de todo eh, ya antes lo peor, o sea, que había era ser un cartonero era como lo más bajo, hoy día sabemos que los compañeros que no están organizados, los cartoneros y cartoneros no están organizados, están como poco más abajo y inclusive hay gente que está más abajo eh que, que un cartonero y y nada creemos que con eso estamos generando o sea eh no no no generábamos puestos de trabajo porque ellos ya trabajaban sino que se le dio una formalidad eh compañeros tienen hoy día Eh, una tarjeta, o sea, están bancarizados, eh, estamos tramitando para poder hacer eh, la ART, tienen un seguro, eh, saben que si les pasa algo, eh, tienen la cooperativa y la organización que los respalda, y compañero que, que todavía no está organizado, eh, está a la deriva, o sea, ponele. Claro, claro. ¿Y cuánto cuesta? Hoy, para... eh, oh, no hoy llovió, hoy, sí. Hoy llovió, ponele. Y el material, o sea, el recuperador urbano de calle, o si no juntó y no tenía nada guardado eh anoche que se mojó todo el material eh no no vende si no vende no come eh uh -huh. nosotros tenemos a nuestros compañeros dentro de todo que que tienen ese paraguas de, de la cooperativa de la organización eh y nada y y la la calidad o sea de, de poder estar adentro de un galpón de poder tener agua de poder eh tener un, una oficina tener un compañero vemos He podido eh, sumar a, a un compañero que es administrativo, eh, que es un, un muchacho que estudió en su tiempo de contaduría, después no lo tuvo que dejar, tuvo que salir a trabajar, eh, ahora incentivándolo para, para que vuelva a termine su carrera, pero eso para mí es un montón, o sea, poder decir, bueno, esto nos superaba porque en un momento tantas cosas y decir, bueno... Re, Eh, incorporamos a alguien que, que nos lleve toda la parte administrativa eh, tener un lugar donde cambiarnos, tener un lugar donde dejar nuestras cosas eh, y, y con la mejora de, que, se va, que se va a hacer ahora de, del otro galpón eh, también va a ser muchísimo porque vamos a tener un lugar donde acopiar nuestro material, nosotros muchas veces el material lo tenemos que, que, que cubrir tapar con nylon eh, por la misma humedad que llueva o no llueva la humedad, igual se mete en el cartón y son descuentos, eh, o el cartón se moja, el, la industria ya te lo rechaza, entonces es un fardo que vos enviaste, pagaste el flete y, y quedó allá, o sea, uh -huh. no cobras no, no nada. Uh -huh. eh, Es muy bueno. estimulante escucharte, David, ¿eh? porque han tenido un crecimiento y un nivel de organización este, que, que es eh, muy veloz también, porque en un año y medio organizarse más de 50 personas en proyectos productivos que mejoren las condiciones de vida de cada una de esas familias, este, es realmente para, para eh, contarlo porque esto estimula a que haya más, más espacios cooperativos organizados. Y en este digamos, en este contexto donde, donde el trabajo hay que inventarlo, como decías vos recién. Eh, te agradecemos estos minutos con Radio Kermes y están invitados a venir al piso también a charlar cuando quieran. Bueno, sí, ya vamos a ir, vamos a ir, con algunos de los compañeros, los compañeros claro, están ahí los, claro. los que han ido. Claro. Los que ponen el día a día, eh, llueve, truene, haya viento, que allá a, acá arriba hace bastante viento, por lo general. Eh, Pero siempre están, o sea, los compañeros, nosotros siempre decimos, nosotros celebramos cuando dijeron de las auditorías, celebramos las auditorías, porque queremos que vengan y vean nuestros compañeros como claro. entran a las cinco y media de la mañana, eh, porque siempre se debate que hoy día la crisis económica se ve que viene de, de las organizaciones, o de los cooperativistas o de los que cobran un plan, eh, y no estamos poniendo el foco quizás en, en donde en realidad está el y está viendo la crisis económica del país. Uh -huh, uh -huh. Te agradecemos, David. Abrazo. Chao, buen día. Muchísimas gracias. Ahí conversamos con David Macedo. Él es integrante de Brote Popular, eh, una cooperativa eh, del Movimiento de Trabajadores Excluidos. Tienen sus, este, sus trabajadores y trabajadoras del reciclado, pero también están produciendo alimentos. Alimentos que comercializan en el mercado en el mercado este, municipal cada sábado, están laburando muchísimo y son 50 familias las que dependen y construyen esta cooperativa. Ya venimos.